Esto es así, las autoridades del Ministerio nos han confirmado que a partir de la semana que viene los chicos y las chicas de la escuela van a contar con eh, un refrigerio en la escuela. Eh, esto es algo que, bueno, venimos la escuela, tiene una larga historia en esta solicitud, mucho más cuando ingresamos a la categoría de gestión social, eh, que se prevé, eh, el digamos, la cooperación con todo los, lo que tenga que ver con los alimentos para los chicos y las chicas, así que, bueno, eh, lo que se había demorado la ejecución eh, de ese recurso para que esté a disposición y para que se concrete. Así que, bueno, esto fue un logro de estos días, y a partir también de el trabajo que hicieron los chicos del Centro de Estudiantes, que realmente tomaron esto como una bandera y, bueno, lograron eh, las acciones que ellos implementaron o desarrollaron, lograron que esto se destrabe y que finalmente, simplemente algo que eh, venimos reclamando desde hace mucho tiempo en la escuela. En lo que le habían transmitido, por lo menos lo que nos dijeron desde el Centro de Estudiantes, es que eh, habían argumentado cuestiones presupuestarias, fue eh, así, ¿no? En la reunión que tuvieron la semana pasada... Sí, bueno, distintos argumentos. Esto fue lo que charlaron con los chicos. Nosotros no estuvimos en, en las reuniones que mantuvieron con los chicos porque, bueno, claramente esta fue una decisión de los estudiantes. Y ¿sí? la manifestación en el Ministerio de Educación fue una decisión que tomó el Centro de Estudiantes junto con los estudiantes de la escuela. Eh, entonces, bueno, ahí lo que conversaron entre las autoridades del Ministerio y los chicos del Centro de Estudiantes, nosotros todos los detalles no los tenemos y sabemos, bueno, lo que se logró y los chicos nos comentaron algunas ¿Cómo se va a implementar este refrigerio? Digo, ¿en cuánto a horario? Sí, bueno, eso estamos conversando, justamente hoy eh, conversamos con las compañeras de servicios generales, que la verdad que ellas también se alegraron mucho porque eh, ellas son parte de nuestra escuela y colaboran muchísimo con todo lo que tiene que ver con actividades para los chicos y las chicas, así que bueno, estuvimos conversando con ellas eh, el modo como se puede implementar, eh, bueno, pensando algunas estrategias para que justamente para que sea eh, algo, un momento para significativo donde los chicos van a compartir esto pero que tampoco interfiera en las actividades pedagógicas Entonces, bueno, estuvimos pensando y también vamos a sumar a los chicos en que colaboren en llevar las bandejas con el pan y, y las jarras con leche. Los delegados es una tarea que, que podemos sumarlos a los chicos y que seguramente se van a sumar responsablemente a colaborar con esto. Lo que nos transmitían también cuando hablábamos la semana pasada con algunos de los chicos era que eh, existen diferentes realidades en el alumnado y que por eso era muy necesario. Sí, los... sí. Nosotros, bueno, somos una escuela que tiene una opción preferencial por trabajar con los chicos. Los chicos y las chicas de los barrios, de hecho la escuela está inserta en este lugar y, y trabaja y atiende a los chicos de los barrios periféricos de la ciudad y realmente es importante este, este refuerzo alimentario.